Radio Sudaca Treleu Chubut. El, el Amien Orlando que también es worken que nos va a contar un poquito más. Mari Mari El desde Radio Encuentro. Karina y Camila los saludamos. Mari Mari Karina, Mari Mari Camila, Mari Mari Poen. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Un gusto poder conversar con ustedes. Bueno, eh, varios temas para tocar también con usted en esta mañana, pero queríamos eh, aclarar un poquito esto que que bueno que que pasó en el último Parlamento, ¿no? Eh, Cómo quedó la mesa conformada. Bueno, eh, una de las cosas que pasó fue bueno yo ya había expresado una decisión de, de dejar la osiria del Parlamento. Eh, de hecho, cuando se inició el Taun yo planteé eso que, que uh -huh que me parece que tenemos que eh, buscar retambios de figura, ampliar un poco bueno, se, se, se llevó un debate eh, las comunidades eh, me, me volvieron a proponer para que se aburquen ya acompañarnos armando Fernando o sea que hubo una discusión más de trabajo, de cómo el análisis político de la situación que tiene que ver justamente con el extractivismo en la provincia de Río Negro y todos los proyectos que Están planteados y, y la problemática de capitalidad de siempre, los conflictos eh, en las comunidades de siempre. Entonces, lo que nos planteamos fue eh, ampliar la estructura organizativa de, de, de la coordinadora del Parlamento y así bien, eh, hay 16 integrantes en la mesa, cuatro integrantes por zona, en la mesa política más vos eh, tiene eh, eh, a Fernanda Pulman, y, esto y yo y se pidió se la creación del equipo de educación intercultural que tiene seis personas. Que todavía estamos en discusión con el gobierno y también estamos trabajando eh, todos todo lo, todo los consejeros, no que también hay una discusión de Eh, para adelante cuando sobre retome quizás con el próximo gobierno de la provincia una conversación más eh, más creo que tiene que ser con mucho más responsabilidad eh, en base a todos los conflictos que venimos transitando eh, también va a haber seguramente un planteo que viene discutiendo el parlamento que es eh, que tiene que quizás haber un quinto consejero porque bueno la presidencia puede si una de las zonas Eh, muy complicada con la atención de las comunidades. Pero bueno, eso son lo de la ampliación de lo que tiene que ver con tanto en, en, en la idea que estamos luchando por para la reglamentación de la, la idea, algo que se comprometió el gobierno y nunca cumplió eh, más en estos días que se está discutiendo un, eh, un protocolo para la presentación de la Wemfolie cuando se vienen los próximos días del Día de la Bandera y muchas Eh, alumnos eh, chicos y chicas de, de, que pertenecen a comunidades eh, también tienen el derecho a, a ese proceso identitario entonces hay un protocolo que eh, se está discutiendo que representamos a, a Ministerio de Educación ese protocolo eh, tiene algunos cuestionamientos porque habla de la palabra nación, habla de genocidio la verdad es que es inentendible la posición política que se pone el gobierno de Río Negro porque a esta altura, no reconocer un genocidio como el que ocurrió en estas tierras, eh, plantear eh, no saber eh alguien que está a cargo de educación, eh, no saber la diferencia entre Estado y Nación, eh, bueno, la verdad es que eh, desanima un poco porque... Eh, claramente eh, el gobierno de Arriba Negro tiene una deficiencia en la calidad institucional y tiene que ver con quiénes forman parte de ese gobierno eh, creo que hay gente que no está capacitada para ocupar roles eh, y funciones y eso eh, marca ha sido, me parece, que una línea por la cual se ha desarrollado el gobierno de la carrera ¿no? eh, la improvisación Eh, cosas poco claras, creo que hay algo de corrupción también, eh, algo bastante, ¿no? Parte tiene que ver con el territorio, otra parte creo que tiene que ver con el funcionamiento, una obra social que no funciona y que está desfinanciada, eh, un avión sanitario que se compró en sobreprecio en dólares y que no funciona. Bueno... Me parece que la ciudadanía, la sociedad tiene que empezar a analizar eh, mucho más seria las actuaciones de, o, la, o las decisiones gubernamentales, ¿no? Sí, teniendo en cuenta también que eh, la gobernadora expresó de que no se había consultado con el tema de la mesa que se realizó el día jueves. Eh, eh, eso es claramente claro. mentira. Es decir, eh, uh -huh. lo primero que voy a decir es que la gobernadora de Río Negro, Gabriela Carreras, miente cuando dice que no estaban informados de la mesa. Estaban informados de la mesa, participaron en la primera mesa del diálogo, sí. en la segunda no se sumaron, pero sí estuvo eh, integrante de este gobierno como el intendente de Valendroche Genuso, eh... Y, y junto a, a la autoridad de la Universidad de Comabos y Río Negro, y en la tercera audiencia, en esta que se desfrazó la semana pasada debieron haber estado presentes, no estuvieron presentes, sin embargo, tuvieron el tupe demandada a través de Súbaro, ¿no?, eh, el jefe de gabinete de uh -huh. gobierno, ¿no? una propuesta muy poco seria que hicieron a llegar a través del director de parques nacionales. Algo que fue rechazado, ¿no?, con la cual... Cuando uno habla, porque estuvo sentado en esa mesa, sí. no sabe claramente quiénes somos actores. Y una de las cuestionamientos que hicimos a propuesta del gobierno de la provincia de Río Negro fue que para hacer una propuesta, el primer conflicto no está dado dentro del territorio de la, de, de, de, de la jurisdicción, mejor dicho, de, de la provincia de Río Negro, porque es parte nacional, eh, con parte nacional del conflicto, Y la provincia ni siquiera mandó un representante para hacer una propuesta, ¿no? Cuando claramente está invitado, nosotros no nos olvidamos a que esté en participe. Pero por pues, si uno va a hacer una propuesta, ¿no? Tiene que por lo menos tener la seriedad en una mesa de diálogo convocada por el presidente de la Argentina, ¿no? Un hecho político claro, ¿no? De, de por primera vez en muchos años sentarse con una delegación del pueblo mapuche a resolver un conflicto. Y la verdad es que la provincia no puede tener la ganaduría que tuvo de, decir, de desconocer después y de no estar de acuerdo. Y en segundo lugar, la provincia de Río Negro, para ofrecer una solución en un conflicto que no le compete en términos de solu dar solución, porque el, el, la propuesta territorial tiene que salir de parques nacional, la verdad es que tiene más de 140 conflictos de la provincia de Río Negro como para ocuparse de algo eh, donde claramente no tiene que tener injerencia. Digo, dos puntos que son centrales, ¿no? Entonces, eh, también dejar en claro que eh, el gobierno, como los negros, grita por un lado y pone el huevo por el otro. Claro. Sí, sí, recordamos en aquella primera mesa que el mismo presidente dijo que iba a convocar a la gobernadora, pero que le parecía difícil, no sé si usted recuerda la mía. Claramente sí, Claro, Claramente, sí, pero bueno... Eh... Nosotros no neg nos no negamos la participación. Lo que sí nos parece claro, dejar en claro que si volvemos a la provincia de Río Negro quiere resolver un conflicto que tiene cinco años, que, contó, que costó la vida hay Rafael y algo que no nos va a devolver ningún acuerdo político, eh, la provincia de Río Negro tiene antes toda una cantidad de conflictos que tiene que presentar propuestas. Entonces que proponga cómo va a ser con la comunidad calados, cómo va a ser con... Con, el, ...con la comunidad callonao... ...¿cómo va a ser con la actual del Bornos, ...¿no?... ...que estuvo cinco meses rodeada... el invierno por la policía... ...viviendo en un corral... ...la actividad actual... ...porque estamos mil sí. 4.500 hectáreas de tierra... ...entonces cuando... ...lo otro que hace el gobierno de Río Negro... ...hace una propuesta... ...muy lejos de lo que marca la Constitución... ...tierras ápicas y suficiente, proponiendo 10, 12 o 20 hectáreas para el desarrollo de una comunidad, la verdad es que no tener sentido ni mencionar eh, nada de lo que corresponde al derecho indígena. Y es lamentable porque es una provincia donde la mayor parte de la sociedad es mapuche que bolche, pero hay, creo que una de las mayores, eh, en la Patagonia, por ejemplo, la provincia de Negro tiene la mayor cantidad de comunidades conformadas, ¿no?, eh, No personalidad jurídica o sin personalidad jurídica que otro tema, que no, que no, que no hace al derecho porque una comunidad es por sí y porque lo reconocemos otras comunidades, no porque tenga una personalidad jurídica, pero una de la que tiene 180 comunidades. Entonces que los gobiernos, que los gobernantes, que asumen la responsabilidad de representación, no tengan ni idea de lo que discuten. La verdad es que marca claramente cuál es el... el, el ¿Cuál, cuál cuál es el, el, el, el, la capacidad política de quién es gobierno nula no también eh, bueno también eh, dentro de otras cosas hay mucho mucho por por contar por charlar pero entre otras cosas eh, anduvo este fin de semana por Jacobacci en Guahuel Eh, así que, bueno, queríamos saber eh, cómo estuvo ese traún, ese encuentro, sabemos que tiene que ver con el extractivismo, entre otras cosas, Lamiem. Bueno, hace, la organización tomó una decisión política, no solo la ampliación de, de, de, de la estructura organizativa eh, con una mirada claramente de enfrentar el extractivismo, y en ese marco uh, nos hemos dado no solo encuentros con Guiguitún, como aquellos que se iniciaron en recorrido recorrieron toda la provincia en el 2020, ¿no? sino que fuimos generando acciones durante todos estos años, no solo un amparo eh, que tiene que estar por resolver un riesgo del el Bolsón, sino que estamos trabajando en la construcción de otros amparos, pero estamos claramente enfrentando todo un proceso extractivo que van desde permisos de canteos mineros sin consulta a las comunidades, al proyecto de hidrógeno verde que se pretende plantear en la meseta de Segura, ofreciéndole una empresa extranjera 625 mil hectáreas con gente adentro, no con comunidad uh -huh. de gente adentro, algo un hecho institucional grave, no discutido por la sociedad tampoco, de oleoductos, gasoductos, de parques eólicos, bueno, todo un proyecto que incluye muchas piezas comunitarias que no que no se lleva adelante a través del proceso de consulta. En ese marco nosotros hemos determinado acciones, no solo en el territorio, no solo sobre las fronteras, no solo iniciar ¿sí? eh, eh, los amparos judiciales, sino trabajar fuertemente en la capacitación de la gente, de las comunidades, de la gente que está en el territorio. Entonces, recordar que esto busca generar un sentido también eh, de defensa del territorio, teniendo en cuenta que la ley integral indígena en la provincia de Rio de reconoce no solo a las comunidades, sino a las poblaciones población de Así que esto está orientado a la sociedad, no solo a las comunidades, que nos interesa fundamentalmente, pero a abrir la discusión a la sociedad que debe sumarse a esto a esta discusión que es el extractivismo y cuáles son las consecuencias del extractivismo Eh, eh, con respecto al territorio y al agua fundamentalmente entonces en ese marco nosotros hemos desarrollado vamos a continuar desarrollando talleres de historia eh, de derecho indígena y extractivismo o sea abordamos en, en una o dos jornadas este empezó el tercer taller uno se hizo macheta se hizo pomagio este se hizo en marco arce seguramente el próximo será en dos minutos celebrado pero le iba a recorrer Eh, pueblo, paraje, todo con con, el, con esta idea, ¿no? Llevamos la historia al principio, hablamos de la historia de ese territorio, cómo se pobló, eh, estos fundamentales que tienen que ver con esto del genocidio que estamos hablando. Eh, después hablamos de eh, cómo funciona el extractivismo, ¿no? También y, y tenemos más ejemplos de otros países y... y Eh, cerramos también con un, un, una capacitación entre el derecho industrial. Hablamos del Convenio 169, de la consulta, de la Ley Integral Indígena, bueno, muchas cosas y, y por supuesto que eh, ponen valor el conocimiento que tiene la organización con respecto a estos temas, porque los llevamos adelante integrantes de la organización. Eh, el primero lo hicimos también en conjunto con la Universidad Río Negro Eh, pero claramente hay una decisión política de actuar frente a las políticas extractivas que plantean los gobiernos, digo los gobiernos porque no solo el gobierno nacional sino el gobierno provincial, que tiene una mirada con respecto al territorio. No es cierto lo que dijo la vicepresidenta la Argentina el 5 de mayo que el dicta de argentino No, el dicho fundamentalmente está en los territorios comunitarios. Con lo cual, antes de apropiarse de eso tiene que haber una discusión con las comunidades, si hay condiciones para poder extraer ese litio, si la comunidad está de acuerdo, si la comunidad no está de acuerdo, tampoco se puede extraer. Y hay que buscar otro mecanismo, pero que tiene que hacer bajo la discusión que plantea un marco regulatorio internacional del cual el Estado argentino está obligado a respetar. Y eso es la consulta, Libre, previa e informada. En ese marco, nosotros entendemos que tiene que discutirse las posibilidades o las presunciones de proyectos extractivos, ¿no? Eh, que también, como para dejar claro, para el pueblo mapuche, cuando hablan de litio, cuando hablan de oro, cuando se habla de plata, para nosotros, y eso está dentro de un de de un, cool, de, de, de, de, de, de un cerro, ¿no?, Nosotros sabemos que eso que buscan son las también las fuerzas que protegen el territorio. Y eso es una pauta cultural también que está ligada a la espiritualidad del pueblo que se reconstruye en esta parte del territorio y que también debe ser respetada. Así que es una discusión que está presente en toda Latinoamérica, que está costando mucho discutir con los estados y que, por supuesto, también genera mucha violencia. Frente a eso nosotros planteamos el diálogo, frente a eso nosotros planteamos la discusión de una historia muy cercana de la cual muy pocos la asumen ¿no? y asumen las consecuencias, que uno podría hablar de un montón de conflictos, inclusive los que cuestan vida y parece que los conflictos tienen 10, 20 años, 5 años, 3 años o 2 años, y la realidad es que es un proceso histórico que se viene dando hace 144 años en la patagonia. Con lo cual es fundamental conocer la historia para poder reparar. Empezar a hablar de genocidio, empezar a hablar de eh, los campos de concentración que hubo en la, en la provincia de Rio Negro, en la Argentina, ¿no? Eh, empezar a hablar de tortura, de violación, de apropiación de niñas, niños, ¿no? De, de, de todo un proceso... De, de, de mucha violencia en el territorio para poder asumir algún grado de reparación Y ese grado de la reparación, por supuesto, que no es dinero. Las reparaciones que buscan las comunidades en territorio y, en todo caso, el respeto que tienen que tener esos territorios frente a la necesidad de las comunidades de vivir de acuerdo a sus propias pautas culturales, no a lo que impone el Estado o lo que pretende imponer el Estado. Muy claro. Orlando, te cambio de tema porque en la tarde de hoy vas a estar participando eh, de la presentación del libro de Santiago Rey, Silenciar la muerte. Bueno, es un libro que escribió Santiago Rey, un periodista, y que tiene que ver eh, un poco con la historia de Rafael Nahuel, uh -huh. su proceso identitario su su vida en el barrio de Malvolvue, su paso, eh, su corto... Su, su, Paso por paso por por la vida no con hechos que que fueron matando eh, eh, una historia muy similar a la que hemos vivido muchas familias mapuches que tenemos que trasladarnos del campo a la ciudad no uh -huh. y, y vivir en, en la marginación en la pobreza con con con el hambre no con la violencia con el alcohol eh, todo eso Eh, forma parte de, de, de ese libro, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con eh, qué hizo el Estado y el Organismo de Seguridad cuando se produjo el asesinato de Rafael Neumann en 2017, ¿no? Todos eh, eh, los pasos judiciales y sobre todo lo que, los pasos políticos que se dieron para silenciar esa muerte, para ocultar esa muerte, para que no haya culpables, ¿no? Y, y hoy, a, a una semana de haber cerrado un acuerdo, después de cinco años de discusiones, de diálogos, de muchas mentiras, que sobre todo dijeron los grandes medios de comunicación, poder arribar a un acuerdo que aún así no nos devuelve la vida, Rafael Nahuel, cuando los prefectos que lo mataron están libres, cuando no quedan cumpliendo prisión eh, preventiva, ni domiciliaria, ni nada que si se me parezca, ¿No? Eh, nosotros invitamos a, a comenzar a volver a hablar de esa vida porque en, en, en, los, en los próximos meses se va a dar un juicio un juicio amadañado un, un juicio que el Estado buscó ocultar ¿no? como si no quiese práctica genocida una de esas prácticas genocidas es el ocultamiento de los crímenes bueno, eso pasó con Santiago Maldonado eso pasó con Rafael Nahuel Y lo peor es que pasó, volvió a pasar eh, con el Garay. Es Entonces, estamos en unas situaciones similares. Eh, Hace una semana también de que uno de los sicarios que mató a Elías Garay y que entró con autorización de la ministra de Seguridad de la provincia de Río Negro, de Tierra Minor, fue la que autorizó el ingreso de esos sicarios, ¿no?, que un dron de la policía que está desaparecido, sobrevoló dos o tres minutos antes del ataque, ¿no? eh, que esos sicarios pudieron escapar con complicidad a la policía, porque no hubo ningún operativo cerrojo. ¿no? Entonces estamos hablando de una línea, de una peligrosa línea que transcurre eh, en, en el territorio donde la responsabilidad mayor, por supuesto, la tiene el Estado y este gobierno anti mapuche empresario de la pereira eh, con con complicidad de, eh, de empresarios de consenso barildoche eh, y, y de otros y de otros organismos privados que eh, claramente eh, buscan el negocio de la tierra y para hacer negocio con la tierra por supuesto que eh, buscan matar familias mapuches. mapuche félix la verdad es que es muy claro y muy necesario también todo lo que eh, todo todo lo que hemos hablado no porque ir aclarando un poquito cuál es la situación de nuestro pueblo eh, por estos tiempos agradecemos un montón la comunicación que tenga bueno buen regreso y que bueno que tenga una buena conversa por allí por la Futaguaría alamien Bueno, muchas gracias por la escucha y, y un saludo para, para toda la audiencia en estos tiempos que hay que preparar el buñeco y panto, ¿no? que Ojalá que todas las comunidades asumamos el rol también de, de, de defender el territorio, pero haciendo mucho encaje en que la espiritualidad nos va a fortalecer en esa defensa. Leile, bueno. Peucayal. Peucayal. Orlando Carriqueo, charlando aquí con nosotras... forma multisectorial contra la represión Mariloche. Sí, también, para UCAMEU, eh, así que sumar el agradecimiento a todos los territorios, a la sociedad civil que nos acompañó, a la gente que nos defendió, gente de abogados, de aluñal, al, hay mucha gente que tenemos que agradecer, grupos que han venido desde otros lados, eh, que han solidarizado con nuestra lucha y han entendido el porqué de, de nuestro encarcelamiento también, no, y nos han acompañado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 Forma. Sur y Sur, toda América TV. El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump reconoció en declaraciones públicas que la campaña desestabilizadora contra Venezuela que realizó su gobierno con apoyo de partidos políticos venezolanos tenía un objetivo claro: apoderarse de los recursos del país. ¿Qué les parece que estemos comprando petróleo a Venezuela? Al irme, Venezuela estaba a punto de colapsar, nos habríamos hecho de ella, hubiéramos tomado todo su petróleo, hubiera sido justo al lado. Pero ahora compramos petróleo a Venezuela, estamos haciendo a un dictador muy rico, ¿puedes creerlo? Nadie puede creerlo, dijo Trump en rueda de prensa desde Carolina del Norte. Con la llegada al poder de Trump a la Casa Blanca, se recrudecieron las agresiones contra Venezuela con la aplicación de más de 900 sanciones, especialmente contra la industria petrolera, que es casi la única vía de ingresos de divisas a Venezuela. Las medidas incluyeron el secuestro de la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y se extienden también en varios sectores comerciales y financieros del país y generan un perjuicio directo sobre la población venezolana. Tras las declaraciones del ex presidente Trump, el canciller venezolano Iván Gil dijo que a pesar de la campaña contra Venezuela, el país se mantiene firme y trabajando para el desarrollo. Trump confiesa que su intención era apoderarse del petróleo venezolano. Todo el daño que los Estados Unidos ha hecho a nuestro pueblo. Con el apoyo de sus lacayos acá ha tenido un único objetivo: robarnos nuestros recursos, escribió el canciller en Twitter. El embajador representante permanente de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, dijo que con estas declaraciones Trump desenmascara a los países que apoyaron el intento de golpe de estado contra el presidente Maduro en 2019, cuando se autoproclamó presidente el ahora ex diputado que se encuentra en Estados Unidos. Juan Guaidó: Trump le quita la máscara a 60 países satélites a la propaganda internacional y a todos los políticos e intelectuales que apoyaron a un títere para gobernar Venezuela. El único fin ha sido saquear el petróleo del pueblo venezolano, declaró Moncada. Informa Hiramundo TV Mendoza. las etapas de perforación del que será eh, el principal pozo exploratorio a realizar en territorio mendocino por la empresa IPF dirigido a la formación no convencional Vaca Muerta. Si bien ya han habido algunos pozos exploratorios en el en el área Puesto Rojas en cercanías de Malargüe allá por 2017 y 2018, este será el primer pozo en el cual las etapas de fractura van a ser similares a las que se están realizando en la provincia de Neuquén. La empresa proyecta 17 etapas de fractura en su pozo PBNX 101 a realizarse en, en el área mencionada. Estas etapas de fractura consumirán, según los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa IPF, un total de 25 millones de litros de agua y aproximadamente... 8.000 toneladas de arenas silicias. Estas arenas y el agua son las que se mezclan junto a una serie de aditivos, aproximadamente 30 químicos, para extraer el hidrocarburo no convencional de la formación vaca muerta. De esa cantidad de agua utilizada y esos químicos, el mismo estudio de impacto ambiental contempla que, se recibirán del pozo luego de fracturados aproximadamente 7.500.000 litros de flowback. El flowback es el líquido que regresa de las etapas de fractura, un líquido totalmente contaminado, que no puede ser, es agua totalmente contaminada, que no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico, no puede ser tratada, ni utilizada para otras instancias productivas. El destino final de ese agua tendrá que ser el subsuelo nuevamente a partir de su reinyección en pozos sumideros. En dicho estudio de impacto ambiental, la empresa no menciona el riesgo sísmico que conlleva el fracking en, la forma, en las formaciones no convencionales, eh, pese a ya tener toda la información y las investigaciones realizadas en la provincia de Neuquén, en los pozos shale eh, ya realizados en la provincia de Neuquén. El pozo exploratorio se encuentra a tan solo 9 kilómetros del cauce del río Colorado, al norte del mismo, y como decíamos, sería el primer pozo en formación shale que supere ya las... Eh, tres etapas de fractura que se le habían hecho simplemente a los pozos en puestos rojas en aquel momento hechos por petrolera el trébol la compañía del grupo vila manzano informa canal caribe cuba La cifra, según datos de Naciones Unidas, en la actualidad 160 millones de niños trabajan en todo el mundo, es decir, casi uno de cada 10 infantes. En Cuba, desde el punto de vista legislativo, se protege a la infancia y la adolescencia de este flagelo universal. Signataria de los principales convenios internacionales que garantizan los derechos de la infancia y la adolescencia, Cuba posee un marco jurídico y políticas públicas que buscan la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y así combatir el flagelo del trabajo infantil. Todos recordemos que la nueva Constitución de la República del 2019 eh, tiene un marco especial para la infancia en el derecho Eh, de la familia los derechos que están reconocidos en el texto a la familia particularmente en el artículo 86 cuando habla de que las niñas niños y adolescentes son eh, digamos pueden disfrutar de los derechos consagrados en la constitución y de todos aquellos derechos que les son consustanciales inherentes por su especial condición de niños Eh, de niñas y adolescentes, o sea, por su especial condición de personas en desarrollo. Hay un artículo, el artículo 66, que hace referencia específica, exclusiva, a la prohibición de eh, toda forma de trabajo infantil, y eso es muy significativo en relación al marco constitucional anterior. Desde la Carta Magna, pasando por el Código del Trabajo, el de las familias y el penal, los marcos jurídicos están establecidos para prevenir y corregir el trabajo infantil. Este principio de prohibición del trabajo infantil está eh, garantizado. O sea, hoy nuestros eh, ciudadanos <coughs> eh, tienen determinados mecanismos de protección que se activan cuando se vulneran los derechos. O sea que en el caso de que tengamos niños eh, trabajando, pues eh, hay determinados mecanismos, vías procesales para poder corregir estas conductas. Cuba ha ratificado el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo, que junto con la ratificación del convenio número 182, también de la OIT, sobre las peores formas de trabajo infantil, proporciona a todos los niños, niñas y adolescentes protección legal contra cualquier forma de trabajo infantil. Cuba se suma a los esfuerzos de la comunidad internacional y promueve mucho el diálogo internacional para erradicar este flagelo que eh, digamos que hoy sufre el mundo. Hay estimaciones que ha hecho la OIT y eh, UNICEF que hablan de, de 150, 160 millones de niños que trabajan Eh, diariamente en, en el mundo con todas las causas y con todos los eh, efectos que ello eh, tiene y que Cuba hasta este eh, momento no estamos diciendo que no se pueda dar una manifestación aislada de este fenómeno pero en sentido general eh, pues mantiene este principio no solo en la letra de la constitución sino en la práctica. El trabajo infantil puede eliminarse si se abordan sus principales causas incluido el establecimiento y la aplicación de un marco jurídico sólido basado en las normas internacionales del trabajo y el diálogo social, la provisión de acceso universal a una educación de buena calidad y la protección social desde las familias y las comunidades. Esta es Lilian González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Informa. Congreso de los Pueblos, Colombia. Desde el movimiento social en el Departamento de Arauca consideramos que eh, la firma del de cese al juego, si el objetivo es minimizar las consecuencias humanitarias sobre la población civil, sobre el movimiento social, eh, además de lo que generalmente se, se pide en un cese al juego, de reducción de homicidios, de... Eh, de desplazamiento y demás, es necesario que este se eh, abarque otros aspectos eh, en el sentido de que eh, se pare con la estigmatización contra el movimiento social, eh, se desmonten las estructuras paramilitares en los territorios y se eh, pare también con toda esta convenciva de exterminio contra las organizaciones comunitarias que se piensan eh, un país diferente. En el caso del departamento de Arauca, eh, es necesario que eh, el estado colombiano como parte de, de este cese al juego, pues empiece por eh, desarticular esas estructuras paramilitares, ese contubernio que hay entre la fuerza pública y estructuras criminales de corte paramilitar, narcotraficante, que en la región se conocen como disidencias de los 20 décimo 28 y 45 de las FARC, y que desde el año pasado han venido eh, en una ofensiva, en una declaratoria como objetivo militar contra el movimiento social, eh, generando actos de terrorismo a través de carrobombas, de explosivos de eh, asesinatos a líderes sociales. Es también importante que eh, eh, se pare con el recortamiento forzado de menores de edad que en el territorio ha sido también reiterativo y que han sido utilizados estos menores de edad para atentar contra los bienes de la población en municipios como Porto, Saravena eh, y Arauquita. Y también eh, es importante que la fuerza pública pare con todos estos seguimientos ilegales que viene haciendo a los defensores de derechos humanos, y líderes sociales, que en últimas eh, son parte de los procesos judiciales por los cuales nos han criminalizado históricamente. Esto eh, podría generar entonces un ambiente real de participación De, de la población civil, de las organizaciones sociales en la construcción de paz y en ese sentido también se eh, exige la responsabilidad que el Estado colombiano tiene de dar las garantías reales para que la gente de manera organizada de manera eh, amplia pueda participar y decir cómo quiere entonces construir esa paz que todas y todos anhelan. forma. Telesur Venezuela. Seguimos en Sudamérica. En Perú, abogados defensores del expresidente Pedro Castillo denunciaron que su vacancia y posterior detención fueron acciones arbitrarias e irregulares, por lo que exigen su restitución. Nuestro corresponsal Ramiro Angulo está allí pendiente y nos cuenta cómo va eso. Buenas noches, Ramiro. Buenas noches, eh, gracias por el pase. Hace pocos minutos acaba de terminar una conferencia de prensa en donde el equipo legal de Pedro Castillo ha informado las razones jurídicas por las cuales él debería ser restituido en su cargo y es que el 23 de junio el Poder Judicial va a evaluar una demanda de amparo en la cual eh, eh, se verá si es que se debe anular esta resolución que emitió el Congreso para eh, declarar su vacancia por una supuesta incapacidad de moral nos encontramos con el abogado Wilfredo Robles quien nos va a dar algunas eh, opiniones respecto a esta conferencia señor Robles eh, Cuáles son las eh, presuntas eh, derechos que se habrían violado en sede parlamentaria para restituir a Pedro Castillo eh, muy buenas tardes Muchas gracias eh, por la pregunta se ha violado el debido proceso en realidad eh, lo que sea se, el congreso ha actuado Eh, como si fuera una tribu del paleolítico o del este de, de la edad de, de, de bronce, ¿no? Porque donde digamos el jefe de la tribu, eh, de acuerdo a su humor o su, o su molestia decidía algo, o sea sin sin respetar Ningún derecho, porque para que exista un procedimiento de vacancia tiene que existir una moción. Y ya lo ha aclarado ya, mediante este pedido de información, de que ese día, 7 de diciembre, no se votó la moción del congresista Málaga, que era la tercera moción de vacancia. Estos congresistas golpistas habían convertido los procesos de vacancia en un deporte prácticamente. Cada vez que podían presentaban mociones de vacancia, pero ese día ellos dicen que no votaron la moción de vacancia y el mismo congresista Málaga hace unos días ha declarado en un canal eh, en vivo diciendo de que su, su pedido de vacancia nunca se llegó a votar, quedó trunco. Entonces, sin un pedido de vacancia, que es lo que establece el reglamento, no puede haber proceso de vacancia. Ese proceso nunca nació. Fue una teatralización para disfrazar lo que en realidad fue un golpe de, del Parlamento en colusión con las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, la fiscalía y demás operadores en otras instituciones para revocar la voluntad popular y sacar malamente del cargo al presidente Castillo. ¿Cuántos votos obtuvieron y cuántos eh, tendrían que haber... Eh en realidad la, la discusión no está tanto en la cantidad de votos porque para, para una vacancia se requieren 87 votos pero un momento, antes de la votación el proceso se tiene que iniciar con una moción con la firma de 26 congresistas acá simplemente el presidente del congreso Williams llamó a una reunión del Congreso, a una sesión, no recordando sus tiempos seguramente en que él llamaba a formación en el cuartel y dijo señores acaba de ocurrir algo grave y eh, entonces esto merece la vacancia y hay que votar entonces lo que eh, y esto ya quebrantó, o sea a partir de ahí se cortó, se rompió el orden constitucional y el Estado de Derecho en el Perú. Porque ya es un es un proceso que nunca nació, porque eh, luego de que esa eh, se presente esa moción se le tiene que eh, correr traslado al defendido, al denunciado para que se defienda. Pero si no había moción, qué cosas le iban a notificar al presidente Castillo para que se defienda? Nada, simplemente nada. Entonces ellos proceden simplemente a votar sin debate, sin darle derecho a la defensa. Ellos dicen que estaba en delito flagrante, entonces lo hubieran conducido pues al Congreso para que se defienda, ¿no? Ahora los 104 votos que se invoca se necesita para cortar los plazos, porque una vez presentada la moción y admitida tienen que señalarse una fecha de sesión del pleno después de tres días y no antes. Si se quiere acortar ese ese plazo, entonces se tendría que tener los cuatro quintos votos. Ajá, en caso el Poder Judicial acoja esta demanda que ustedes están presentando, ¿Cuál sería el próximo procedimiento, el próximo paso, digamos? Eh, claro, lo, eh, judicial? lo que mis colegas están planteando en esta, como en otras demás, hay varias demandas de amparo de mis colegas animados por defender la democracia, eh, ese acto tendría que quedar nulo y se tendrían que retrotraer las cosas al estado anterior de la vulneración es decir Pedro Castillo tendría que ser se tendría que retrotraer formalmente a antes de esa vacancia en que Pedro Castillo estaba ejerciendo el cargo de presidente de la República esa sería la consecuencia no esperamos que sí porque en la, eh, en la mayoría de los casos los jueces están alineados con la dictadura lamentablemente ok muchas gracias bueno compañeros esta es la información que por lo pronto podemos enviar a los televidentes eh... De Telesur, gracias por el paso. Informa encuentro informativo Comarca Viemsa, Carmen de Patagones. Eh, y bueno con novedades también que de a poquito no el tema de que veníamos como sabemos ya las demás la empresas políticas mapuches que pasaron ocho meses eh, allí en este lugar en la ruka mapuche tenemos a Celeste Buenhumil también que está en Patagones, que bueno también tiene la libertad de a poquito fueron volviendo al regue pero hoy los que lo que les quería traer es la palabra de un machi de Gulumapu hicimos Gulumapu del otro lado de la frontera sabemos que es todo un territorio que bueno antes no existía la fronteras está Gulumapu del lado de Chile que se conoce y Puelmapu es de este lado nuestro no eh, el Machi Cristóbal el Cristóbal es eh, del otro lado de Gulumapu y queríamos traerle el mensaje que él nos dejó acá para para todos nuestros territorios vamos a copar ellas no vivieron haber pasado por todo lo que lo que pasaron Eh, pues esto se enmarca digamos en la reconstrucción de un pueblo en el, el proceso de, del levantamiento de una machi que no es un delito sino que es parte de nuestra reconstrucción como pueblo de un pueblo que es preexistente al estado argentino y al estado chileno que lleva miles de años digamos en este territorio y tenemos un derecho propio eh, por nuestra ancestralidad nuestra existencia en este espacio y también tenemos derechos internacionales que también nos protegen como pueblos originarios, pero lamentablemente los estados no los respetan eh, y por eso igual están sucediendo, han sucedido estas cosas. También lo, la vandalización del rehue de la machi creo que es algo grave que sucedió y da a conocer también el racismo que todavía existe eh, en esta sociedad que estamos hoy en día. A pesar que se supone que se ha avanzado mucho Eh, pero siguen habiendo estas prácticas que vienen de antes, digamos, del tiempo de la colonización, eh, de la invasión, eh, hoy día siguen habiendo esos mismos pensamientos, lamentablemente, en la sociedad, eh, y esperamos, digamos, que esto pueda cambiar, y que también decir que, con devolver el espacio solamente y con liberar al albamien, no se quita todo el daño psicológico, eh, espiritual que se, que se hizo, el desequilibrio espiritual que se hizo a través de eso eh, con la machi y con todos los Lof y con todo el territorio eh, hoy día es algo que debía suceder que debían salir libres que el estado debe, debía entregarle a mi territorio eh, es su deber que lo, de, lo tenía que haber hecho pero eh, el daño que fue causado no, no se va a reparar solamente con eso hoy día la alamie tiene mucho proceso que hacer para volver a retomar el equilibrio en su territorio entonces también pedir seguir pidiendo el apoyo el neuen de los kopeñi kalamien kuponá klonko machi kuyampse también apoyen el eh, mo también neuen tuam también ya fué loam y nadie fiel tu machi sumo poder digamos seguir apoyando a la lamien a su lo a su proceso porque diría yo como machi también entiendo el dolor que está sufriendo la lamien que aún su Eh, está siendo vandalizado, fue vandalizado todo lo que hicieron. La destrucción de esos espacios no es algo fácil de recuperarse, porque a nivel espiritual también se genera un tipo de ran, un sufrimiento, un dolor, que eso no se va a recuperar tan fácil. Pero también depende de nuestro pueblo, de nosotros, Kupiñi, Kulamián, Kukoná, Blonkó, Kumaxi, Kupillá, Kusé, Eh, que llova fiel para el que nos podamos unir nuevamente y poder eh, de nuevamente levantar todo el trabajo que hizo ya se había levantado bien cari bueno ahí escuchamos las palabras no sí es una autoridad espiritual Cristóbal Tremigual de muy que bueno eh, generalmente viene también a atender hay mucha gente pacientes que hay acá que él atiende eh, física y espiritualmente también, así que eh, realmente fue muy valioso este mensaje, quería compartirlo con, con ustedes en este espacio, como para también seguir dando fuerza a la gente mapuche, la gente también no mapuche, y entender ¿no? que estamos habitando este espacio, este espacio que es eh, territorio ancestral de nuestros pueblos originarios, y sin importar quizás las raíces que tengamos, O el tun decimos nosotros, ¿no? Eh, lo que tenemos atrás en nuestras descendencias, eh, estamos habitando este territorio y esto eh, es necesario cuidarlo, no solamente eh, eso del de, de extractivismo y demás, sino también a nivel espiritual, cuidar, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias Cari. nos reencontramos la semana próxima. Nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias. Bueno, Adrián, estamos llegando al final de este encuentro informativo con algunos datos eh, de último momento. Exactamente, y que hay que estar atentos hasta último momento porque por ahora hay paro por 24 horas para el día de mañana del Servicio Urbano e Interurbano Viedma Patagones. Hasta aquí, momento noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de Nuestra América.